El Intendente de Montevideo, Cristian Di Candia, presentó un programa que implica generar mil puestos de trabajo temporales para llevar adelante tareas de mantenimiento y sanitarización de los espacios públicos. Según informó la Intendencia, la iniciativa tiene por objetivo atender la situación de las personas que no perciben ingresos a raíz de la crisis sanitaria. Se trata de una medida que se suma a otros implementadas por la Intendencia para dar contenidos a esa población. Destaca en un comunicado la comuna capitalina. Estamos en contacto con Eduardo Binolo, que es el presidente de ADIO Montevideo, del gremio de trabajadores de Montevideo. A quien saludamos, damos los buenos días y preguntamos cómo cayó esta información. Buenos días. Este, no, ya la la información era era esperable porque bueno, este sabíamos de qué iba a pasar nosotros tuvimos algunas reuniones con la intendencia en la cual este bueno se nos manifestó que iban a entrar eh, mil trabajadores este también de, de estos que quedaron sin sin trabajo que son miles no no son mil son miles uh -huh. que nos parece bien la intención de tratar de dar una mano no algo que también es responsabilidad del gobierno central no eh, y que nosotros le reclamamos al gobierno central de que no lo deje desamparados a estos trabajadores eh, y que, bueno, que extienda el seguro de paro y que vea este por qué estarían quedando sin sin trabajo. Eh, nosotros entendemos que muchas empresas aprovecharon para mandar este a trabajadores al seguro de paro eh, injustificadamente, justificándose con el tema del COVID y que, bueno, que en realidad eh, vemos como el gobierno central de alguna manera eh, se preocupa más por los empresarios que por este, lo, los trabajadores. A su vez, eh, eh, lo que tiene que ver con la intendencia eh, nos preocupa porque, bueno, porque también entendemos como que es mano de obra barata este a salarios de, fíjate, pan pagan 10.000 pesos por mes. Con 10.000 pesos por mes no, no vive nadie en este país. este Más cuando venimos de sufrir una serie de tarifazos importantes. Entonces, vos me podés decir 10.000 pesos son, eh, más, más que, que nada, sí, claro, pero no alcanzan para nada y aparte porque eh, también este la radicalización laboral que genera este porque inclusive son por tres meses eh, después de los tres meses esta gente tiene que seguir comiendo entonces, eh, ¿cuál va a ser la solución? nosotros lo que estamos diciendo en realidad es nosotros tenemos 400 mujeres en lista de prelación y vamos a seguir reivindicando que porque también muchas de ellas están dentro de este de esta población que se quedan sin trabajo claro. este porque bueno por otro lado Este, nosotros necesitamos más que, que 400 y más que 1.000, y capaz que más que 1.400 trabajadores. De hecho, estos trabajadores van a entrar a hacer tareas que Intendencia dejó de hacer por falta de personal obrero, porque también hay que decirle que la Intendencia en estos últimos años se ha encargado de bajar este sustan eh, sustancialmente lo que es la plantilla obrera. De hecho, yo en este momento me encuentro haciendo una asamblea en, en el Servicio de Recolección por Contenedores. Uno de los problemas que hay era faltante gente. ¿Ah? Eh, o sea, y los compañeros están saliendo casi que al 100% exponiéndose a, a, al COVID, que si ya, alguno se lo llega a agarrar, se nos va a complicar mucho para poder levantar la basura, este, y bueno, uno de los, de los temas es que falta gente. Bueno, lo que nosotros le decimos a la, a, la, a la Intendencia es eh, tomar las 400 y tomar mil más, este que hay trabajo para todos. Eh, el, cuando se nos plantea el tema económico, nosotros lo que le decimos es eh, capaz que tiene que tomar menos este asesores y cargos políticos que has tomado últimamente que no entendemos para qué y tampoco se nos ha podido dar una razón para qué son que los tomó porque tomó cargos políticos por tres meses este porque en realidad se suponía que era por 3 meses ahora porque se alargó se quedaron pero en realidad nosotros entendemos de que cuando se vayan este estos políticos se irán los, los asesores estos porque cada asesores eh, van lejos los 120.000, los 50.000 120 pesos. Entonces con esa plata Somos cuatro o cinco este, obreras de la lista de preglación. Fortalecemos los servicios. Los servicios de esto que la Intendencia está diciendo que va a hacer, que había dejado de hacer, o que no se prestaban, que son lo que van a hacer estos mil trabajadores, este se pueden dejar, se pueden hacer todo el año, pues se deberían de hacer todo el año, porque un servicio que debería de prestar la Intendencia. Entonces, este, en ese sentido, pues nosotros entendemos que hay que trabajo no para tres meses, para todo el año, porque aparte hay que fortalecer las cuadrillas no solamente limpieza, saneamiento y alíá este unen en necrópolis. Hay un montón de servicios de que este, estamos trabajando con menos del mínimo, haciendo esfuerzos sobre humanos de los compañeros. Entonces, este eh, y por otro lado, porque los compañeros estos que van a entrar, este repito, o sea, eh, deberían de trabajar todo el mes no 15 días y deberían de trabajar este por lo mismo que trabaja un trabajador municipal. Y si bien no era la, la, la panacea el salario de los municipales ni la comisión de trabajo de los municipales, este es mucho mejor que lo que se le está ofreciendo a estos trabajadores eventuales que no dejan de ser trabajadores, ¿no? Y nosotros como trabajadores vamos a reivindicar por, por este, los que están y por los que vendrán. Eh, y nos preocupa la situación, repito lo que te decía al principio, de todos los trabajadores que se están quedando sin trabajo en este país, que son mucho más que mil, que no va a poder a la intendencia que toma todos los trabajadores eh, este que se han quedado desocupados. Y de hecho, le puedo pedir al gobierno central de que este eh, vea vea este por qué se están mandando tantos eh, trabajadores al seguro que se fienan de seguros, este, porque eh, seguramente los seguros esos son mucho más que 10.000 pesos por mes, ¿no? Este, pues bueno, en no nos preocupa la, la situación, sí. Y bueno, hoy lo vamos a estar analizando un rato en, el, en un rato en el, en el Consejo Ejecutivo. Precarización laboral decías tú, que es una situación que preocupa. El tema también de que ustedes tienen 400 mujeres que están en lista de prelación para ingresar a trabajar. Eh, lo positivo por aquí sería que se comprueba lo que ustedes dicen, que si estas mil personas pueden ingresar a cumplir tareas es porque falta personal en la Intendencia. Sí, claro, claro, pero, van a, pero nos dan la razón aparte en Intendencia cuando nosotros decimos que nos falta personal, que dejamos de hacer tareas, que la gente se acostumbró, lo naturalizó a que esas tareas no se hacen más este, y hoy este van a hacer esa tarea que se habían dejado de hacer. Este, igualmente, a ver, nosotros decimos hay que reforzar las que seguimos haciendo también ¿no? porque hoy ya lo, lo que te digo o sea, eh, estamos en el servicio de levante contenedores, do, donde se levanta casi el 90% la basura de Montevideo en es una situación que falta personal que no se puede tener personal a la, a la orden porque este, por las dudas que se agarre el COVID y si ya acabe se arma un lío de, de novela que no sabemos cómo lo, se va a solucionar entonces este acá debería haber indudablemente más más personal se ha pedido se ha pedido inclusive por parte del de, de director de, de limpieza más personal este pero bueno desde el recurso humano eh, no se ha dado por otro lado también te digo sí. cuando se habla de que de que por plata en realidad es un error también porque muchas veces eh, lo, los trabajadores que falta se cubre con, con una ce que hacen otros trabajadores no uh -huh. entonces este con esa misma plata se puede cubrir este un salario está claro. entonces este es simplemente yo que se podemos hacer es por otro lado una cosa que no te dije que también nos preocupa tiene que ver con el tema de cómo van a entrar porque se nos dice que van a entrar por medio, eh, por medio de ong no sabemos cuánto le van a pagar cuánto le va a pagar la intermedincia la ong no entendemos por qué porque en realidad nosotros este toda la vida de este, los trabajadores entran por la entonces no hay que pagar un intermediario Este, no entendemos por qué tiene que haber un intermediario. No entendemos tampoco este eh, eh, cómo los va a seleccionar la ONG, que si por simpatía, si es por un llamado tipo de intendencia, de haga un sorteo, será porque, o sea, ya te digo, eh, se van a anotar miles y miles para esto porque hay un montón de, de gente que está sin, eh, se quedó sin trabajo y sin seguro, obviamente. Entonces, este yo supongo que hasta por 10.000 pesos la gente se va a anotar. Este, pero Pero, este bueno cómo van a hacer el yo te digo tiempo. mi caso mi caso particular es eh, por ejemplo mi, mi hija y mi millamo los dos se quedan sin laburo este eh, que aquí llamo para que le den laburo llama a alguien o se van y se notan y, y van a un sorteo como debería de estar entonces este, estas cuestiones nos preocupa pero está eh, oído lo, lo vamos a analizar Muy bien, Vinieron. Estaremos atentos a ver qué lo que analiza Dion y qué resolución saca. Muchas gracias, ¿eh? No, dale a los órdenes. Hasta luego.